Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Saludos, son las nueve punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles, 15 de septiembre. En hora y media está prevista la presentación en el centro de congresos del Plan Metropolitano de Movilidad por parte del conseller Ezequiel de Política Territorial Arcadi España. Será uno de los asuntos que abordaremos en unos minutos en nuestra tertulia de periodistas de los miércoles, la primera tras las vacaciones de verano. Ayer retomamos la tertulia política con el arranque del curso como tema principal y hoy continuaremos analizando de qué forma las relaciones de gobierno y de oposición siguen tensándose ...por las críticas de los populares, del Partido Popular... ...el principal grupo de la oposición... ...lo han escuchado ustedes en el programa de Antonio Bazán... ...de El Chibondía... ...los populares vuelven a atacar a la concejal socialista... ...de mayores puri vives por sus deudas... ...tiene el sueldo de concejal embargado... ...los populares han pedido explicaciones... ...y desde el Partido Socialista... ...han señalado que este asunto nada tiene que ver... ...con su actividad pública en el Ayuntamiento... ...y acusan a los populares de hacer un uso partidista de la desafortunada situación patrimonial de esta concejal. De este y más asuntos nos ocuparemos en la tertulia de este miércoles con el periodista Sacramento Alvear y el director del Instituto Elche Ciudad idea Juan Antonio Marín. También entrevistaremos a la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Genoveva Martín, ...por la iniciativa de crear el primer premio de investigación de periodismo en Elche... ...dotado con 6.000 euros... ...un premio que llevará el nombre del periodista ilícitano Vicente Verdú... ...esa entrevista la tendremos sobre las 10 de la mañana... ...y a las 10 y media llegará nuestra ronda de noticias... ...nos centraremos en las previsiones informativas, deportivas y sobre todo en el tiempo... ...debido a su inestabilidad... ...entremos cielos muy nubosos... ...y algunas lluvias... ...o precipitaciones débiles... ...según la información de Bordonado... ...que también llegará sobre las 10 media... ...en cuanto al COVID... ...pues la incidencia sigue cayendo... ...la vacunación continúa sin cita previa... ...en el Toscar... ...al menos hasta final de mes... ...y la situación en los hospitales... ...pues sigue siendo buena... ...con pocos pacientes COVID... En el parque de ayer había cuatro en la UCI y dos en planta, entre ambos hospitales, el general y el dinálogo. Pues bien, comenzamos hoy con ya con la música, con una joya, la que hemos encontrado en la trayectoria musical del gran pianista Tete Montelieu, con la cantante Elia Fleta, interpretando una famosa canción francesa en catalán, Les Uyes Martes. A prop del balcó les fulles mortes cauen avui a poc, a poc. I jo recordo aquelles hores quan l'amor era com un poc. dan you 4 Tele Elch Radio La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan seis minutos de las 9 de la mañana y seguimos con Eliafleta porque estuvo actuando aquí en Elche en el Or del de Bach a principios de la década de los 60 con el grupo TNT y hemos recuperado esta actuación de ellos, eso, eso, eso. Juventud, juventud, juventud. ¿Quién es eso, eso, eso? que me tiene preso? Eso, eso. ¿Tienes todo eso, eso, eso? ¿Qué es la juventud? Todo, todo, todo, puesto de tal modo Todo, todo, que me gusta Todo, todo, todo lo que tienes tú Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso tanto, tanto Tanto, tienes tanto, tanto, tanto, como un beso enrol. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso, eso, eso. Tienes todo eso, eso, eso, que me gusta a mí. Tienes tu hijo y tu Quieres más, mucho más para mí. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso tanto, tanto, tanto, tanto, porque tienes tanto, tanto, tanto, tanto como un Eso, give it in a fresh, it's sensation. Quiero eso, es eso, es eso. eso, eso, eso, eso ¿Qué se llama amor? Tararampa, tararampa, tararampa. Baa. Tararampa, Pues no nos vamos de esa época, porque en el mismo año que Elia Fleta estuvo aquí en Elche, en el Ordebaix, en el 63, Rosalía, pero la madrileña, ganó el Festival de Benidorm, mucho antes de que saltara la fama la actual cantante catalana, malamente, Rosalía, encumbrada. En estos momentos hubo en este país otra Rosalía, que rivalizó además con Conchita Velasco y Karina. Aquella Rosalía fue la primera en interpretar la chica Yeyé. Ahora vive jubilada muy cerquita de aquí, en la localidad del Campellón. No te quieres enterar oh que te quiero de verdad. No, no, no te quieres enterar. No te quieres enterar. Ye, yeah, que yeah, yeah, te quiero de verdad. Ye, yeah, ye, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Ye, yeah, yeah, porque no te quiero ver. Ye, ye, ye, Porque tú no haces caso ni, ni de la piedra mi pobre corazón. Búscate una chica, una chica ye, ye que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo acolorado y las medias en color. Una chica ye, ye una chica ye, ye que te comprenda como yo no te quieres enterar. Ye ye, te quiero de verdad, ye, ye, ye, ye Y vendrás a pedirme y a tocarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, ye yeah, yeah. Que sea tu chica, ye yeah, yeah. Que sea tu chica, tu chica, ye yeah, yeah. Que sea tu chica, ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Aaaaaah. Ah! una chica, una chica, ye yeah, ye. Yeah. Eh, eh, eh, mucho ritmo y que cante en inglés. Eh, eh, eh, la borrota, y dile a mi una chica ye, ye, una chica ye, ye, que te quiero sin verdad, ye, ye, ye, ye. Y vendrás a pedirme y a y vendrás como siempre a suplicarme. ¡Que sea tu chica, tu chica, yeyé! Yeah, yeah. ¡Que sea tu chica, yeyé! Yeah, yeah. ¡Que sea tu chica, tu chica, yeyé! Yeah, yeah. ¡Que sea tu chica, yeyé! Yeah, yeah. ¡Chica, yeyé! Yeah, yeah. 101.4 Tele-Elx Radio Marca Pues seguimos con más ritmo, nos vamos a la actualidad con Miki Núñez para disfrutar de su Eterno Verano. El hasta en la sombra. No soy bajo, soy persona y a 40 grados una Andando por la orilla esquivando las colillas, mataría por una per la crema, tengo arena hasta en la oreja, ningún mensaje en esa botella y es que no quedan islas desiertas jugando a palas, contando los toques, no llego a 10 soy un poco torpe pensando en nada poniendo orden, voy mirando al horizonte se ha calentado la sandía ese chiringuito me deja la ruina mataría por una sandía He empezado la dieta del kiwi como de todo menos kiwi. Esto es la Gocalesis. Me he quemado como un erí. He empezado la dieta del kiwi como de todo menos kiwi. Vivo para pa pa pa pa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 Estamos en José María Buc 16, junto al Corazón de Jesús. También en Facebook, Instagram y en ofielche.es. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La glorieta con Rosmaría Alonso. Bien, pues hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana y vamos a abordar aquí estos asuntos de actualidad porque después de estas vacaciones de verano toca de nuevo el análisis político y lo hacemos los miércoles con los periodistas. Hoy contamos pues con los colaboradores de la el curso anterior. Tenemos a Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Ros. ¿Has tenido buenas vacaciones? Pues sí, sí, de momento descansados, pero bueno, sin salir de Elche. Pero eso está bien. Oye. Eso significa que ...has estado contemplando la acción de gobierno... ...naturalmente... Eh, ...con atención además... ...me encanta... ...Juan Antonio Marín... ...te he visto por Santa Pola... ...muy buenos días... Eh, ...tenemos también al director del Instituto de la Ciudad... De ...El Chidea... ...buenos días... Eh, ...Juan Antonio Marín... ...vamos a darte paso... Muy buenos días, encantado de estar otra vez aquí contigo y con todos los oyentes. Bien, también has tenido tiempo para reflexionar sí. sobre cómo se ha estado gestionando los impuestos del contribuyente en esta ciudad. He tenido tiempo para reflexionar, no uh -huh. sé si de los impuestos porque eso igual me altera un poco más de la cuenta y me han dicho por eh, cons, por, por prescripción facultativa que no me alteré demasiado, pero bueno, Independientemente de eso, sí que es verdad que he disfrutado de, la, de, la, de nuestra costa, he estado en Menorca, uh -huh. sitio maravilloso de, de la península y de, de España y que, que, que ya se me ha olvidado. Pues no, eh, una piensa, no, una, una piensa que viajar puede, puede resultarnos mm, económico en estos momentos, porque encender la, las luces de nuestros eh, domicilios, eh, eso puede ser sangrante. De ello hablaremos porque también tuvimos pleno extraordinario que, por cierto, el Partido Popular solicitaba ese paquete de ayuda económica de un millón de euros que el equipo de gobierno rechazó porque dijo que ya había suficientes recursos, que tenían un escudo social bastante eh, firme. Yo quería comenzar esta tertulia después de las vacaciones, con esa rueda de prensa que se apresuraron el alcalde y todo el equipo de gobierno a pues, realizar ante los medios de comunicación el pasado 6 de septiembre o 5, no lo recuerdo, para decir, yo estaba de vacaciones, pero he visto todas las declaraciones del alcalde y tengo que leerlas porque dice lo mismo de siempre, pero una quiere quiere leerlas, ¿eh? no nos no la voy a decir de memoria, porque eh, he recogido el discurso del alcalde de la fuente oficial, no de los de la prensa, que lo recoge de otra forma, y él, el alcalde dice que este curso político que acaba de iniciar va a ser de realidades tangibles, dice, y de hechos que van a contribuir a modernizar la ciudad, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que su gobierno está cohesionado, que tiene cimientos muy sólidos y que el pacto con compromiso goza de buena salud y que además son cuantifico en 100 millones de euros la inversión de los proyectos que ya están en marcha. Y no se olvidó de decir que quiere zanjar en este mismo año pues problemas ya enquistados La ubicación del Palacio de Congresos, la protección de la fachada de derribos del Progreso, el derribo del Hotel de Arenales y el futuro de la zona del antiguo Mercado Central. Pues comenzamos con su discurso, Sacramento Alvear. Bueno, eh, hay una serie de cosas en las que sí depende el tema del ayuntamiento y, y de todas formas pues bueno cualquier eh, discurso florido lleno de posibilidades o lleno de futuribles pues siempre es bienvenido porque tú o te lo crees o no te lo crees. Pero el hecho de apuntar con cifras y, y días eh, que la resolución de cada esto de cada uno de estos proyectos eso no se hace nunca jamás, ¿no? hasta el punto de que aquí llevamos con temas heredados ...desde hace decenas de años que no se solucionan de ninguna manera. Entonces, valdría la pena que efectivamente la modernización de la ciudad... ...se acometiera no solamente poniendo carriles bicis... ...sino modernizando la ciudad, dándole otro planteamiento... ...estudiando qué es lo que hay que hacer por barrios y por zonas... ...y por ejemplo, si tú vas a quitar 120 aparcamientos en una calle de Carrús... ...donde no son precisamente ricos la gente como para tener sus propios aparcamientos... ...ni hay un aparcamiento público, ni nada de nada de nada pues puede que esa modernización de la ciudad poniendo arbolitos pues vaya a ser contraproducente para los vecinos. Y en cuanto a lo demás, eh, pues va a depender de la buena voluntad del gobierno en, en curso, de ese gobierno, de acometer esas obras, porque lo de fomentar el empleo delche no es una cuestión que depende de este gobierno, depende de muchos otros factores distintos, y todo lo demás son buenas palabras. Y a mí yo creo que lo que más conveniente sería para un discurso del alcalde decir, de tal fecha, tal fecha quiero solucionar este tema, de tal fecha, tal fecha quiero solucionar este otro tema. Pero no así en general, ve, cogiendo todo el paquetón, el saco enorme de proyectos incumplidos que tenemos y presentarlos como que en, ese, en el año que queda o en los dos meses que queda lo va a solucionar todo. Bueno, vale, vamos a aplaudirle si realmente lo si realmente lo logran. ¿no? Eh, Juan Antonio. Bueno, el análisis de la ciudad, yo creo que lo Yo he no lo hemos dicho tantas veces, que hasta me duele y me cansa las dos cosas. Repetirlo. ¿no? El cheno tiene una visión clara de ciudad y un plan estratégico, eh, que antes sí lo tenía. Y a mí me gustaría rememorar esa idea y ese espíritu que afloró en la época de otro socialista, que fue Diego Maciá, que parece que esas ideas y esa forma de gestión no sea socialista y se quiera estar tapando en este momento. Porque yo no me voy tanto a la particularidad que, evidentemente, hay que solucionar el día a día. Y no se está solucionando. No es que llevemos dos años, llevamos seis. Claro. Llevamos <risa> seis con esta porque ya son es esta legislatura más la anterior, con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Pero, claro, eh, yo hace eh, este verano, como tú me decías, ¿he reflexionado? Sí. He, he tirado de, de mi, mi pequeña memoria histórica, política, y he rememorado todo lo que se planteaba a finales de los 90 y a principios de, de, de, de la primera década del año de los años 2000 y habían planes estratégicos maravillosos. ¿Qué significa tener un plan estratégico? Muy básicamente te lo digo. Es la ciudad, tiene que haber un liderazgo, porque lógicamente es el alcalde el que tiene que llamar a toda la sociedad, mm, el mm. líder que corresponda, y eh, sentarnos todos juntos a decir que queramos ser de futuro. Mm. Y en cada área, ya sea movilidad, ya sea urbanística, ya sea cultura, educación, etcétera, agricultura, uh -huh. industria, comercio, uh -huh. sanidad, etcétera, etcétera, decidir entre todos qué queremos hacer. Casi todas las mesas sabéis que están apagadas o fueras de convocatoria y entre ellas pues vemos mucho esa de movilidad, la de industria, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que deberíamos de ir con las ideas claras, y luego tú has hablado de movilidad, y a mí me gustaría decir algo sobre eso. En sí, concreto. de eso vamos a hablar también. Y es que tú tienes que ir, evidentemente, como ciudad, como modelo de ciudad, es decir, uh -huh. con objetivos muy claros y muy definidos qué es lo que quieres. Pero lo tiene que definir entre todos. si es que el problema Bien. está en que siempre estamos la ideologi ideologizando uh -huh. la política. Tú lo has dicho, aquí hemos tenido planes estratégicos, eh, y tenemos eh, los tres memoria histórica. ¿Qué, está, ¿Qué ha pasado en el Chim? La culpa ha sido de los alcaldes, eh, que cada alcalde que ha, pues, ha cogido su vara de mando se ha transformado y ha dicho, todo lo anterior no vale, lo borramos. Porque si hacemos eh, recapitulación, vemos que Cuando entró Diego Maciá, borró lo de Manuel Rodríguez. Cuando entró Alejandro Solor, Soler, borró lo de Diego Maciá. Cuando entró Mercedes, borró lo de Alejandro. Cuando ha enterado Carlos, ha borrado lo del Partido Popular. ¿Qué está pasando? A ver, yo, yo creo que ha sido una cuestión de caracteres de los distintos alcaldes. ¿eh? Y hay que tener en cuenta que... Eh, Pero la... todos parece que siguen un mismo partido. No, patrón. no. La o sea, la legislatura de Ramón Pastor, Manolo Rodríguez... Eh, tuvo un planteamiento, era una época muy concreta, muy específica, de la política española. Con lo cual se buscaba, el sí. la primera el primer ayuntamiento de, de Ramón Pastor sí, tenía consejales sí. de todo De todo tipo de Se buscaba una forma de, venga, salir adelante, cambiar, vamos a... Parece tal. que estaba el bien común de sí, todo. Sí. Luego, <risa> luego, luego vino la filosofía... Eh, Socialista. No, no, humanista tal de Manolo Rodríguez. Ah. Y eso contrastó con el rigor de Diego Macías. Diego Maciá ha sido el único a decir, eh, señor funcionario, que venga a verme mañana por la mañana. Y el señor funcionario ir rápidamente al váter porque estaba un poquito asustado. Y cuando decía, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que preparar esto, hay que preparar esto. Y se hizo. Esa, algo de esa política, de los dos delfines que tenía Diego Maciá, Carlos y, y, y Alejandro, pues uno se fue a, a Madrid y el otro se quedó aquí en el pueblo. Y todo eso se fue perdiendo ese, ese rigor del alcalde que manda y que hace ejecutar las cosas. Eh, hasta el punto que llegamos en la época de Zapatero, con el plan e, el plan C, el plan J, la Noria y un desastre total. Y entra el PP, con otros planteamientos radicalmente distintos, más políticos que, que, que ciudadanos, por llevarlo de aquí una forma. Y esta degradación, desde el PP hasta ahora, hay una degradación en el valor de las relaciones políticas entre los políticos. Que hablen, que se... <risa> yo no sé, que esto es increíble. O sea, se están tirando los trastos todos los días, como si esto fuera el Congreso... O peor, bueno, peor que el Congreso, porque el Congreso pasa lo mismo. ¿sabes? Hay una degradación en la gestión política increíble, increíble. Pues el último capítulo de esa tensión de las relaciones lo tenemos ayer mismo, en la rueda de prensa de los populares, la que ofrecieron para decir que el sueldo de puri Purivives está embargado y poco más eh, o menos pidieron explicaciones al alcalde por qué mantiene una concejal que, según el Partido Popular, parece que está cobrando los 3.000 y pico euros para pagar sus deudas más que para hacer gestión pública. Eso de noticia tiene poco, ¿eh? <risa> Hace dos bueno, años que lo sabemos. Yo, yo, sí, claro, en 2019… Al hilo que decía de lo que decías tú y Sacramento sobre el hecho de borrar lo que se ha hecho con la anterioridad, en cada una es verdad que eh, los factores, las situaciones Personales. externas nacionales, regionales, etcétera, etcétera, la dinámica europea y mundial, afectan a lo local. Y viceversa, ¿no? Lo local afecta también a, al resto de, de situaciones. Pero eso, obviamente, lo que dice es que algo estamos haciendo mal, que hay dos realidades. Hay como dos, dos formas de entender la vida. Una que no tiene nada que ver con la sociedad, que es la política. La política anda por unos parámetros que se han conado en sí mismo y la ideología prima por encima de todos los demás intereses. O sea, si, ¿qué quiero decir con esto? O estás conmigo y estás de acuerdo con lo que yo diga, independientemente de lo que ocurra, con lo cual estamos haciendo hooligans, yo soy seguidor del Partido Socialista, del Partido Popular o de tal o cual corriente, y eso antes no ocurría, sobre todo en las ah. primeras fases de la democracia, eso no ocurría. Es la gente tenía su ideología, pero pensaba en la colectividad. Hemos perdido la colectividad porque la sociedad no piensa así. La sociedad, queremos arreglar los problemas que tenemos como ciudadanos. Esto es lo que pasaría en cualquier casa. Eh, tú tienes un presupuesto, te adaptas a ese presupuesto e intentas que tus hijos eh, tengan las mejores condiciones posibles. Si lo extrapolamos a una ciudad, debería ser exactamente lo mismo. Y evidentemente, en una familia también hay disparidad de opiniones. No todos pensamos igual, ni queremos actuar de la misma manera, ni tenemos las mismas edades. pues en La política, que debería ser un reflejo de la sociedad, es a la inversa. Y eso se lleva eso nos lleva a este capítulo último que tú decías que es precioso ¿eh? para, para explicar cuál es la situación evidentemente o ve si la analizamos tal como tal cual le hemos hecho con el análisis político nos daríamos cuenta de que eh, depende del partido que esté esta mujer pues seguramente si se la defenderá o se la atacará y si fuera del otro partido pues cambiarían las situaciones es decir si yo soy del Partido Socialista, me defenderá mi grupo, mi equipo de hooligans y me atacará el otro. Pero si fuera del Partido Popular, pasaría a la inversa. Es decir, no podemos entrar en esa dinámica. Yo creo que tampoco entrar en lo personal. es No no, no sé si es lo, la manera más elegante y, y, y más práctica de hacer algo por la ciudadanía. Pero que eh, un concejal tenga el sueldo embargado, eh, ¿eso es algo privado a ver, sí, es absolutamente privado, sobre todo si, sin embargo, se deriva de una situación anterior a la que ella estuviera ejerciendo como concejal, porque claro, tú puedes haber hecho en tu vida o tus compañeros de viaje o quien sea y tú has avalado una cantidad y bueno, ahora te encuentras con el, el tocomocho este y no tienes forma de solucionarlo y tampoco tiene por qué influirte en tu valoración política. De todas estas cosas, a mí lo que más me extraña, sinceramente, es que un juzgado de Elche haya puesto en el Boletín Oficial del Estado de España el, el tema de que no encuentra a Puri. Eh, eso es lo que Vamos decía. Vamos a ver, es que tampoco es lo que los de los juzgados viven en Elche. Tampoco lo que los de los, los juzgados que... residen aquí. Todo el mundo se va a vivir a Alicante. Claro, que ¿Esto co... qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿Y el juez? ¿Y el secretario judicial? ¿Y los funcionarios? Oye, que hay un pleno, como mínimo todos los meses, que están los periódicos, que hay un montón de cosas. ¿Nadie sale en las páginas de Elche en el juzgado para saber que esa persona la que están buscando, por la razón que sea, ¿eh? por la razón que sea, ¿Está en el ayuntamiento todos los días? Eso es lo increíble. Y eso es lo que ha aprovechado el PP. El PP no ha aprovechado el tema Pero, de que tenga el sueldo del mar. No, no, es que haya padecido ha en el bolivio. Ha aprovechado lo lo está buscando. Sí. Claro, como si fuera una criminal o algo. Pues, mire usted, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo lamentable, vuelvo a decirte, es que los jueces y funcionarios judiciales de Elche no viven en Elche, que también puede ocurrir, como con tantos médicos, como con tantos funcionarios, como con tantos notarios, como con tantos abogados, ¿Y ¿No pro, viven aquí? Y profesores. Y profesores. ¿Eh? Vamos a ver, es que esas es otra. Claro. Eso es lo raro. Lo raro es lo del de boletín oficial del Estado. No que una persona tenga el sueldo embargado, deje de tener el sueldo embargado. Eso son cosas que ocurren en la vida punto ya está bien pues eh, seguimos con el discurso del alcalde porque él dijo también que en este curso político claro esto es muy largo es hasta finales de 2022 también quiere aparte de solucionar todos estos problemas que hemos dicho que siempre el hotel de areales la fachada de riegos el mercado central el centro de congresos también quiere solucionar eh, dice que va a terminar las obras de la fachada del instituto de torollano y Eh, se va a adjudicar el restaurante del parque municipal esto último hemos visto que se ha dado un primer paso ya se ha publicado el pliego de condiciones para adjudicar el restaurante del parque municipal dicen eh, ayer mismo el portavoz del equipo de gobierno aquí en la tepullia dice que, que las cosas han cambiado y que sí hay empresas interesadas y parece ser que el pliego de condiciones Eh, contempla, yo no me lo he leído, no he tenido tiempo Pero contempla bonificaciones eh, sobre el canon importantes yo si me Aunque es... también hay alguna que otra condición Que puede hacer difícil a lo mejor la adjudicación Porque sí. si tiene que asumir la empresa adjudicataria El mantenimiento de, de unas instalaciones que están totalmente deterioradas No sé si esa inversión habrá alguien que pueda cometerla Mira, si me permites, yo, eh, cuando la, cuando los políticos empiezan a hablar de cifras, uh -huh. sobre todo ahora con esto de la luz, lo que las grandes cosas que van a hacer con la luz, los políticos, es toda la cosa, intervenir en empresas privadas, uh -huh. eh, de una de una de ellas, yo de Iberdrola, tengo dos o tres acciones de Iberdrola, con lo cual me que me quiten <ríe> que me quiten el, el, la, mi propiedad, ¿no? porque esa es otra de lo que se está buscando. Las matemáticas son muy curiosas. Dice, vamos a cobrar un canon de 43.322 euros al año. Pero le vamos a rebajar el 95% de esa, de esa cantidad. Con lo cual, en realidad, al año, lo que le vas a cobrar a esa empresa son 2.209 euros al año. Es decir, un alquiler de 184,8 céntimos al mes. 184 con 8 céntimos al mes. A ver... De, en cualquier calle de Elche... Ya, pero si no se cobra ese alquiler, nadie va a optar... No, es que estamos a, estamos equivocando el tema. A la concesión. No los anteriores propietarios, los anteriores usuarios del parque municipal, uh -huh. la cooperativa, no se fue por el precio. No se fue totalmente por el precio de la, de, de la de concesión. La concesión. Se fue porque era una cooperativa, porque tenían mucha gente en la cooperativa, porque los sueldos eran muy altos, porque venían uh -huh. de épocas muy buenas, y ahora no había forma de mantenerlo. Porque el cooperativista trabajaba... Todos los días, excepto los fines de semana. Y los fines de semana había que contratar a personal externo para poder atender a la gran cantidad de trabajo que tenían. cuando tenía trabajo el parque municipal? Los fines, los fines. de semana. que funcionaba durante el resto de, de la semana? La cafetería y los lavabos para los turistas. Uh -huh. Y esa es otra cosa hay que tirar de la cadena y gastar agua, ¿sabes? Y eso lo pagaba el parque municipal. otro servicio. Entonces, muy bien. O sea, vale, el precio este me parece bien porque hay que ahora reformarlo todo, ponerlo todo en marcha otra vez. ¿no? Y va a ser caro. Pero bueno, no es un precio no es un, no es un claro. precio caro a pagar 184 euros. No, no, no está caro. regalado. Está regalado. El asunto es, no me pongas a además más condiciones. No me digas que quieres arroz con costra todos los días y si no, no me das la concesión. No me digas tal, déjame que yo como empresario trabaje lo que creo oportuno para poder fortalecer esto. Que por cierto, eso Amigo. es lo que no hicieron con la anterior... Eh, cooperativista. Pero, ¿estás en contra de una condición y es que la comida sea ilicitana? No, no nos ponga es, un restaurante ver, japonés. Ya ya, ya ya se pondrá... O sea, lógicamente tiene que ser cocina de, de la tierra. Claro. Eso es lo más importante. Pero no pongas demasiadas condiciones. Porque si no, ¿qué? Lo quiero abierto como restaurante siete días a la semana. Pero a lo mejor el hombre te dice, mire, yo abro la cafetería pero la verdad es que para cuatro comidas que voy a dar aquí, ahora eso sí, los fines de semana yo me vuelco. ¿Cuál es el problema? Es que claro, si te empiezan a poner demasiadas condiciones ideológicas, yo quiero comida ilicitana. Quiero que todos los días alcachofas de aquí, de la, de la Vega Baja. Quiero que tal. Mire, mire, ama ah, a ver una cosa. Yo esto lo pongo en marcha. Gracias por el precio tan barato. Pero bueno, yo, te, yo, soy, el, yo soy el empresario, yo soy el que entiende de esto. Déjeme usted llevar adelante porque 184 € al mes. De todas formas, Sacramento Juan Antonio, si han decidido dar este paso y publicar el pliego de condiciones, yo creo que tienen asegurada eh, a las empresas interesadas. Yo creo que antes eh, por las entrevistas que hemos realizado al alcalde, antes lo han hablado con los empresarios y sí hay interés. ¿Cuánto tiempo lleva esto así parado? La pregunta es esa, lleva varios años, ¿no? Sí, sí, más de 10 años, años. Sí, evidente. Eso sí, el eh, problema está claro, ahí, el, en qué situación En qué situación se van a encontrar esto? Eh, y los empresarios. Primera pregunta. La inversión tiene que, que, que ser millonaria. Y, y segunda, ¿por qué ha ocurrido esto? Independientemente de las cuestiones claro. que bien ha planteado mi compañero y amigo Sacramento Aldear de de la cooperativa que nos ha dado luz a una situación que era real en ese momento, pero analicemos de nuevo por qué ocurre en las ciudades Pensemos que estamos hablando del corazón más emblemático del palmeral de la ciudad de Elche. Y si es una ciudad que ha apostado en algún momento, y sigue apostando, por tener un fuerte palmeral, que sea turístico, que sea agrícola, que venga la gente a visitarnos, etcétera etcétera Y no encontramos la forma de hacer rentable el corazón de nuestra ciudad, algo está fallando. Y no es exclusivamente una gestión empresarial. Hombre, a mí me parece ridículo 184 euros, <risa> evidentemente. <risa> Pero bueno, dada, dada la situación en la cual los empresarios se van a encontrar aquello, es que si encima tienen que hacer una fuerte inversión, va a ser claro. no ser rentable. Pero a lo que yo me quiero referir es en la cuestión. ¿Por qué, no sé, ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pues hemos llegado, independientemente de la gestión, que puede ser esta u otra, empresarial, porque la, el núcleo de la del palmeral no tiene vida no tiene actividad, si estuviéramos constantemente con un planteamiento de cultura, de eventos y de organización de una serie de cosas con el clima que nosotros tenemos en esta zona que son 10 o 11 meses de buen tiempo que da para hacer muchísimas cosas y no solamente por eso sino porque eso es el reflejo de que algo no se está haciendo bien porque si te falla el corazón es que por todos los demás elementos el cerebro sobre todo ...los pulmones y otros órganos... Mm. ...que tienen que regir ese, ese organismo... ...no están funcionando. Cierto. A ver, yo no, no sé si habrá alguien ya... ...que como tú dices que hayan establecido... ...negociaciones con alguien para sacar esto adelante... ...yo recuerdo que cuando lo de la cooperativa... ...dijo que se iba... ...el Ayuntamiento y los cooperativistas... ...trataron de hacer gestiones con otros mm. grandes empresarios... De, ...de la restauración... ...muy próximos eh, en nuestra zona... ...pero en cualquier caso... Hay una solución que posiblemente esté planteándose, es que en lugar de comprar para poner en marcha todos los sistemas, se alquilen las cajas, las, las cocinas, las cámaras, lo, lo que sea, se alquile todo para abaratar los costes. Siempre y cuando tampoco se exija una situación concreta sobre el personal. Es decir, que ese personal pueda ser contratado según las necesidades de la empresa. Porque claro, tú no puedes tener ocho personas porque el fin de semana vas a dar 200 comidas. Eh, o sea, toda la semana. Tendrás sí. que tenerlos cuando son necesarios. Sí, Entonces, sea, claro, ahí hay... Estamos hablando de la gestión interna de... Bueno, ya, empresa. pero que sí, pero que todo eso, que, no, el, la política, el, el gobierno municipal no debe interferir en esas cuestiones tan puntuales. Claro, ¿no? sí, si es que la intervención, no debe, creo yo que no debería llegar a qué tipo de comida tienes que hacer, a qué tipo de empleados tienes que tener, sino qué incentivos voy a hacer, no solamente para que esté esta entidad esta empresa eh, o este núcleo funcione muy bien sino toda la ciudad debería ser planteada de la misma manera de la misma manera los barrios las pedanías y evidentemente el palmeral y su restaurante si todos los núcleos se trataran desde esa óptica o sea la digamos la administración no tiene por qué estar interviniendo en la gestión de una empresa. Debe de facilitar las, las, las condiciones para que se establezcan empresas. Eso es lo que tiene que hacer la administración, que es lo que no está haciendo. Yo creo que una, una unión temporal de empresas, de tres o cuatro empresarios a visitarnos con experiencia en la restauración y tal, podría hacerse oye, perfectamente con esto. Pero va a haber música, problema. va a haber arte, ¿qué va a haber ahí? Claro. Va de sí, no, no, que... rutas organizadas, van a venir turistas, la gente lo va a conocer, se va a dar a conocer, ¿cómo se va a dar a conocer? Vas a potenciar las actividades vas a en potenciar la redonda, actividades en donde vais, ¿se va a poder aparcar? ¿Cómo se va a poder acceder? En fin, hay un planteamiento detrás de esto, sí, no sí. es solamente el resultado. Lo cierto es que tiene mucho trabajo, no solo en esto del restaurante del parque municipal, sino también en el planteamiento del centro de congresos, que esa es otra cuestión eh, sobre la ubicación. estamos ya al mes de Y no hay visos de que se haya aclarado la ubicación del Palacio de Congresos. Pero como hemos hablado mucho en la anterior estertulia sobre este asunto, pasamos de tema, también dejamos el mercado central y a, hablamos de de la ministra de transporte, Raquel Sánchez, porque vino a él. En vez de Pedro Sánchez vino ella. Estuvo aquí, hablo de los fondos europeos, hasta el 30 de septiembre tienen de plazo los ayuntamientos para presentar sus proyectos con el fin de eh, optar a ese dinero con el que financiar proyectos de movilidad sostenible y hoy mismo el conseller de Política Territorial está en el centro de congresos a las diez y media para presentar un plan metropolitano, dice, de movilidad de Alacant, de la provincia supongo eh, bien eh, ¿qué expectativas pensáis que puede abrirse ahora con la nueva ministra de transportes? para Elche, la Ronda Sur será otro de los asuntos que tenemos priorizados el mm. equipo de gobierno los tiene priorizados se podrá terminar, sobre la movilidad mm. sostenible eh, tendremos una ciudad mm, más cómoda para ...para transitar, eh, ¿cómo, ¿cómo veis vosotros el futuro de, del municipio? A ver, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, eh, ¿qué municipio? ¿Qué es lo que quiere hacer el municipio? vamos Al principio vamos a plantearlo, ¿qué, no? ¿qué es lo que queremos? Eh, no, no, es que, eh, aquí, aquí zonas peatonalizadas, tardiles no, no. bici... Aquí hay un señor que ha venido a decir de yo tengo un saco de, de euros aquí, un saco de dinero a, a, a, para aburrir... ...y te lo voy a dar... Eh, ¿Y qué quiere gastar? Eh, según Héctor Díez, <risa> son los problema. carriles bici que todavía eh, tienen que ponerse en marcha, el de Juan, el de Pedro, Juan no. Pertiñá, Mira, el de la Avenida de Alicante. Lo, lo, lo más sostenible para Elche. Lo más sostenible para Elche es que todos las calles de Elche sean carriles bici y no circule ni un solo coche, con el fin de que no tengamos que pagar impuestos de circulación ni nada, y el ayuntamiento nos facilite aparcamientos para poder meter los coches y sacarlos cuando queramos próximos a nuestras casas. Todo carriles bici, porque los carriles bici que hay actualmente si pones una cámara que grabe 24 horas al día, te sorprenderás de la cantidad de gente que realmente utiliza esos carriles de bici. Mientras que ¿Pero los luego, con patinete los... o con bicicleta? No, no, ni con patinete <risa> ni con bicicleta. Es que esas es otras Los patinetes van por la acera. O sea, los patinetes van por la acera. Directamente. ¿Cuántos policías municipales has visto tú en la zona de Carrús últimamente, incluso en el centro, vigilando esas cuestiones? Ninguno. Ninguno. Yo veo más, en la zona de Carrul, como saben, yo estoy ahí todos los días, uh -huh. veo más a la Policía Nacional con sus coches dando vueltas que coches de la Policía Municipal. Entonces, el asunto no es que venga el señor ministro a ofrecerte sacos y sacos y sacos de billetes de 500 euros. No, no, no. Es que... Y, bueno, ¿y ahora qué? ¿Lo de la Ronda Sur? ¿Otra vez la Ronda Sur? Bueno, otra vez, es que la, ¿la tienen que terminar. Y bueno, sí, esta ¿no? nueva ministra eh, Pero tiene, a la, a de tiene que agilizar. ¿Cuántas el veces ministro? el alcalde ha hecho como Khrushchev llegar a la ONU, quitarse el zapato y empezar a dar zapatazos encima de la mesa del señor ministro? Es que volvemos a esa. Ahora, el reparto de los fondos europeos los va a conceder el gobierno a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas lo van a conceder a los municipios. Vamos mal, porque concediendo la Generalitat cosas a Alicante o a Elche vamos muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal ¿Qué nos van a dar? Eh, un problema Lo del agua no el, el tajo segura Oh, oh, qué pena Oh, oh. Nadie no. hace absolutamente nada Pero es que además Una cosa de aquí La dana Vamos a trabajar Para resolver Lo de la dana Y el está. señor presidente De la llanita Dice ayer Que está. lo están estudiando Sí, aún está Pero vamos sí. años después Claro, es que Es que es increíble ¿En qué diablo Se gastan el dinero De los ciudadanos? Yo no lo entiendo No lo sé Yo, en el tema de, del plan de movilidad y tantas cosas que podríamos tocar que sería interminable, pero empecemos de nuevo otra vez por, por lo más importante, o, o bajo mi punto de vista, lo más importante, ¿no? Eh, tiene que haber un plan de movilidad y nos lo presenta una consejería de movilidad eh, de la Chineta Valenciana. Es decir, y por lo que he leído, el ayuntamiento pues está de acuerdo, claro. Faltaría más Mira, Pero no debería ser, la lógica nos, nos dice de que debería ser al revés. Las administraciones central y autonómica no están para resolver los problemas locales, evidentemente. Claro. ¿Por qué intervienen los problemas metropolitanos eh, o de la ciudad? Intervienen porque no hay planteamientos. Y como no hay planteamientos, dice, algo tenemos que hacer, porque conocen la realidad de las, de, de las zonas. Las conocen, lo que pasa es que actuar en todas a la vez es más complejo. Entonces, lo que nosotros desde el Instituto de la Ciudad y de la siempre hemos defendido es que esas cuestiones se plantearán por parte de la administración local, que sea la ciudad la que dijera, oye, hemos hecho... Eh, un estudio del tráfico de vías, de cómo la entrada, y la salida, de las salidas, las necesidades que tiene, hemos quitado 1200 aparcamientos por ejemplo creo que va más con lo de carro, no lo sí, sé sí, yo va, ya va, me quedo, ¿no? con, con lo cual estábamos advirtiendo que si tú quitas aparcamientos deberíamos haber hecho un estudio de mercado y ver la viabilidad del aparcamiento, ¿verdad que lo hemos hablado varias sí, veces sí. aquí? Pues ahora vienen desde Valencia a decirnos que tenemos que hacer algo, porque es lógico, ¿y, cómo, y dónde lo vamos a hacer? No lo sé. ahora En la periferia, escuchar. dicen. Claro, pero es que tenemos... Tú dices ahora de, de la Ronda Sur, que yo no sé ni cuántos años llevamos. Es que es aburrido. O sea, sí. volvemos otra vez, aburrido. Repetimos siempre los mismos temas porque no hay soluciones. Pero ahí la conexión con, con el AVE y la mm. duplicación de la vía que resulta que se va a quedar, sí. la única zona, el único tramo que se va a quedar es... Precisamente la zona de Eche, claro, claro. yo pregunté al Colegio de Ingenieros y resulta, bueno, ahora os diré una cosa más. Preguntamos al Colegio de Ingenieros si se podía hacer la duplicación y el ancho de vía, eh, sobre todo en el soterramiento y cuando pasa por el río. Uh -huh. Que parece ser que las catenares decían que había dificultad. No es verdad, lo hemos preguntado al Colegio de Ingenieros y con las técnicas de hoy en día se podría hacer. Hay un estudio de hace más de 10 años presentado en el Ministerio donde ya se hablaba de la duplicación de su paso de vía por Elche y cambiar de, del ancho ibérico al europeo, que es el uh -huh. que nos permitiría que luego pasara el AVE por aquí. ¿vale? Uh -huh. y, y, y mejora de, con ello de los ferrocarriles, de las conexiones, de los cercanías. ¿Cómo, no? ¿Cómo vamos a hacer esto si resulta que el Ayuntamiento, eh, la perdón, que la Administración en este momento tiene proyectos de toda la provincia menos de Elche? O sea, si nosotros estamos esperando que nos vengan a dar las soluciones, porque no hay un observatorio de la ciudad que esté planteando estas cuestiones, que eso es a lo que me refiero, y he empezado diciendo desde el principio, porque no estamos planteando estas cuestiones, pues resulta que, bueno, lo que nos toque. ¿Y el resto de la sociedad qué hace? ¿Nos callamos? Evidentemente los medios de comunicación podéis ponerlo en manifiesto pues con, con terturas como estas. Pero poco más. Podéis seguir preguntando... A, a los representantes, pero son ellos los que tienen que dar respuesta. Y la respuesta única y exclusivamente se puede dar cuando toda la ciudad vaya junta. No podemos hacer, porque si no volveremos a pasar, volverá a pasar que Carlos González se irá, vendrá otro alcalde, no querrá saber de nada de lo que ha hecho este hombre, digo estas o estas personas, estos seres humanos, y resulta que vendrá, borrará y cuenta nueva. Y así no podemos estar siempre. Mira, hay una cuestión que ayer precisamente en el informativo me, me, me, me resultó muy curiosa y además pensé en antiguos personajes. Y es, siguientes declaraciones. El alcalde dice, estamos estudiando las soluciones que tenemos que dar al Museo de Arte Contemporáneo que lleva dos años cerrado por Gotera. Hoy, ayer, dice, estamos estudiando las soluciones. Dos años después, pensé, si Sisto Marcos viviera... Wow. tú estarías en la calle sí. vamos a hablar ¿Te habría ido a por ti 20 veces Venga. al pleno a gritarte y a decirte no sé qué? ¿Seguro? Sí, seguro? Sí, seguro porque aquello aquello fue un proyecto personal claro, de, sí, de la gente del grupo, del grupo vamos del a hablar del museo de arte contemporáneo de ilche un museo eh, que debería estar abierto que bueno, debería estar relanzado lo están estudiando Tranquila, porque la pintura en elche es uno de los fuertes tenemos pintores magníficos destacados universales y ahí tenemos un museo cerrado eso es una vergüenza eh, cultural no solamente el mace eso. Te, te recuerdo en que, el Raval. Que, que el instituto de cultura ayer lo hablábamos el instituto municipal de cultura que se cerró y era un lugar donde se debatía precisamente de la actividad cultural que quería tener la ciudad, no se ha vuelto a restablecer. Creo que se eliminó en la época de Mercedes Alonso. Pero bueno, es que han pasado unos añitos desde entonces y no se ha recuperado. Se criticó mucho en aquel momento que se cerrase algo que tenía una cierta actividad y, y eso me llama muchísimo la atención. La estrategia, yo eh, tengo aquí las estrategias, no me lo invento, ¿eh? lo digo por los oyentes que no me están viendo, pero a líneas... Sí. Tengo el plan de acción cultural de noviembre del 2002 y no lo voy a leer todo porque las líneas y objetivos estratégicos de cultura para la ciudad serían, a día de hoy, ¿eh? no de hace 20 años como estoy hablando, maravillosos para la ciudad. Es decir, si se hubiese ejecutado ese plan estratégico en la ciudad, hoy tendríamos una ciudad cultural, que era lo que se ha aspirado en aquel entonces, maravillosa. Y evidentemente hablaban del mantenimiento y de mejora, de equipamientos culturales, no solamente la ciudad. Hablaban ya entonces de barrios, de pedanías, hablan de, de programa de innovación de museos, de la mejora de la actividad municipal en las bibliotecas, evidentemente de un plan de museos locales. Hablaban, ya que me dices eso, hay unas 50 o 60 ideas que ya se habían planteado como acciones y como proyectos, pero en concreto del Museo de Arte Contemporáneo hablan de la adecuación del convento de la Merced, las Clarisas, uh -huh. para ubicar el Museo de Arte contemporánea que además tenía mucha fuerza en aquel momento. Pero hablaban también del Centro Arqueológico de la Alcudia, de hacer algo en la ciudad, de la conservación y restauración de la Vila Murada, de creación de museos, de exposiciones itinerantes, de arte temática del Palmeral, que sabéis que hay pinturas por ahí que no se exponen en museos... Uh -huh. Eh, ...de Bellas Artes de Madrid... Eh, ...de la ciudad, de, de la creación... ...de una serie... ...de incluso conservatorio de música... ...y de danza, de que nosotros solicitamos... ...como bien sabéis... ...y no ha tenido la acogida que esperábamos... ...crear la ciudad de las artes escénicas... ...donde recogiera todo eso... ...es decir, no hay un interés real... ...por hacer una estrategia... ...de acciones y proyectos... ...que vayan encaminadas a la promoción de la cultura... ...la promoción del misterio es una cosa... Eh, que evidentemente debería estar todos los días, igual que el Palmeral, porque son nuestros dos seños de identidad. En fin, es tan largo que yo me podría pasar a estar aquí, Rehabilitación de la de Santa María, Las Torres de Bahillo, Resenblanc... E investigación sobre la obra de Miguel Hernández también hallazgo rehabilitación bueno, histórica Bueno, sí, hablamos de ello, ¿qué ha pasado con la cultura, señores? Porque qué ha eh, qué vergüenza, ¿no? Porque tenemos ha pasado esto, no? Pero tenemos tenemos monumentos como el convento de las Clarisas está ahí cerrado. Dicen que se necesita mucho dinero para rehabilitarlo, ¿Yo? pero no dejan en los discursos políticos decir nuestro alcalde que hay 100 millones de euros o que van a venir millones claro, de me, euros Me, de ¿me permites que, diga una, que, que termine con una cosa que es una frase que he escuchado he escuchado Cuando me pregunta cómo va a ser la ciudad esa visión de futuro que mm. se supone es vamos a ser una ciudad económicamente dinámica. ...socialmente inclusiva... ...y medioambientalmente respetuosa... ...y aquí termina todo... ...este sí, es su plan de futuro... Ese. ...esto no es un plan de futuro... ...esto es demagogia pura. pura y dura... ...pero eso lo hacen todos los políticos... ...yo no quiero significar a nada ni a nadie... ...es verdad que es general... ...y sí. que digamos que está en la cultura política de hoy... ...la demagogia y eso no puede ser... ...no pero yo, yo veo además un punto añadido ahí... ...y es lo que me refería... ...que además también lo hemos comentado muchas veces... ...y es que Elche en comparación... Pues la mayor parte de las poblaciones de la comunidad valenciana, con respecto al gobierno valenciano, pinta muy poco. Por supuesto. No pinta nada. Tú no puedes llegar al ayuntamiento, o sea, a la Generalitat, decir, oye, tienes que darme eh, 3 millones para reparar, re rehabilitar las claridades. Pero, pues ¿no te pero tenemos una muy buena noticia, fijaros. Vamos a ver si es verdad. Sí. A ver, sorprendenos. No, sí, os voy a sorprender. <risa> Creo que hay sensibilidad por la cultura. Creo que este equipo de gobierno, y el alcalde en concreto, lo va a petar porque se subió a un escenario, no lo visteis representando ah, el gira chaquetas? Bueno, eso fue un gesto amigable, me imagino, no sé exactamente qué. Solo un gesto no es una declaración de intenciones? Sí, sí seguramente, no sé. no sé, Hay una hay una concejala de cultura que tiene que estar también pendiente de esas cuestiones y Pero que... ella no se subió al escenario, no, no le pusieron, no le pusieron El gira chaquetas. El gira chaquetas. Eh, no, va a ver como es anécdota, una broma. como anécdota está bien, de todas maneras eh, otra vez vamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué me quedo yo con la imagen de una persona, una personalidad de nuestra ciudad que se sube, se pone la chaqueta está muy bonita, por cierto, y peluca, que, que el y peluca y sombrero bien. de la época, ¿no? Que nos rememora pues la situación que vivió Torreya, ¿no? Que está bien, históricamente está bien conocerla, yo la desconocía y sí. es muy bonito pero nos quedamos ahí, en lo folclórico, ¿no? Somos muy de... Postureo. Muy postureo, ¿no? de Muy muy, muy de traca, ¿no? Sacó, ta, ta, ta, ta, ta, ta, boom, y se acabó. Bueno, pero a lo mejor le gusta el teatro, le entra el gusanillo y ser? dice, no. vamos a darle una entrada principal al gran teatro, Ajá. la que se merece, vamos con un auditorio eh aparte del Palacio de que la Congreso, que la Generalitat Valenciana ponga dinero como ha puesto el teatro principal de Alicante, por ejemplo. vamos con el Mae, vamos a ver qué hacemos con el Mae, que sí. hay que, es que el Mae hay que potenciarlo porque hay que traer la dama de Eche y hay que presentar un por proyecto ejemplo, que convenga al ministerio y al man, eso, bueno, le al man le, nunca. eso le han dicho en el ministerio Digo, sí. bueno, tendrás que venir con algún proyecto no venga solamente con la... por de... eso yo creo que el subirse en un escenario yo creo que lo ha hecho Puede a ser. propósito no ha dicho vamos a, a... para que veáis que sí, que esto va adelante <risa> que no Hombre, es puro yo, yo, teatro tener... o es puro teatro <risa> esto de, de la do, política tengo dos funciones diarias como alcalde <risa> la vida es puro teatro eh, no, no, no, no, hay que, hay y que la política la en estos momentos nos hemos creído nuestro papel, nuestro rol en la escena del mundo y evidentemente la cabecada también, ¿no? Como el rey, ¿no? Es el, el antiguamente se decía el rey, ahora es el alcalde, ¿no? Bueno, bromas aparte, ojalá sirva. Ross, ojalá sirva para solicitar a Alicante que vengan una duplicación del marc, del mubac ...y de que el Instituto Juan Gil Alver... ...vale, en Elche. y qué pensáis... ...hemos hablado del que convento de las Clarisas... ...porque cosas. le preguntamos... ...la última entrevista que tuve con el alcalde... ...le pregunté sobre el futuro del convento de las Clarisas... ...la rehabilitación... Mmm, ...la dejó en el aire, porque dice que no hay dinero... ...pero... ...no, no dijo que no hay dinero... ...no tienen... ¿Ah? ...pero mm. no había superávit... Eh, ...sí, sí, y además las cuentas las tienen saneadas... ...luego hablaremos de los impuestos... ...si es que tenemos tiempo que no tenemos tiempo... ...bueno... Lo, lo dicho, dijo el alcalde que va a destinar, que no, no veía mal eh, convertir el convento de las Calistas en hotel. No, no, pero te digo, si eso es mal, el proyecto... Porque lo... parece que hay interés. Sí, sí, el, el proyecto y todo lo hizo además el hermano de una concejala para, sí. para presentarlo, con lo cual, pues bueno, debe ser atractivo suficiente. Ahora, hay que decirle a esa gente lo que ya comentamos aquí también. A quien quiera hacer aquí un hotel hay que decirle, te va te va a llamar el alcalde y la concejala de Cultura de Elche. Te va a llamar la Dirección Territorial de Alicante de Cultura, Educación, Ciencia, Turismo y no sé qué. Te va a llamar la Dirección General de Valencia de tal, la consejera de tal. Y aparte los arquitectos de Valencia, Alicante y Elche para decirte cómo tienes que hacer el hotel. Y, lo más y el importante... hotel va a decir, pues mire señores, hagan ustedes el hotel. Gracias por todo. Y, otra, y lo más importante es que claro. se va a crear una plataforma para eh, evitar que cualquier claro, no. No, no, y si hay alguna duda y Salvemos si hay alguna duda, si hay alguna duda <risa> se les lleva a la calle donde estaba riegos del Progreso no, no. y se ve la fachada y, y esto es lo que está pasando en este pueblo. y por último y, claro. y por último me veo a la gente aparcando en el parking del Centro de Congresos o el de, o del Balmeral o del MAE, perdón y con las maleticas recorriéndose la ciudad por porque no se puede aparcar ¿Cómo están los precios en los aparcamientos? No, pero aparcamiento para el hotel me refiero ah, claro, claro, claro. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde aparcarán no parga, los turistas? No me ¿Dónde metes el autobús o los coches? Mm -hmm. ¿Dónde van a ir? ¿Cómo van a entrar? ¿Dónde van a aparcar? O sea, hay tantas cosas por resolver. Yo, el, el, el sábado pasado con mi mujer dimos una vuelta por el centro. Salimos de los barrios pobres para los barrios ricos. ¿Y, y qué entonces, tal? Eh, fuimos, la corredora. Vivo por la corredora esperando que hablan ya el restaurante del Viva Vizcaya, por, por ejemplo. <risa> una cosa <risa> que iba a ser público y, y tal. El, el Che Ciudad de los Bares, sí. ¿eh? Entonces, se va comprendo. Ver, el, en el Carrera Ample tiramos para arriba, y entonces hay unas mesas una, puestas. Ahora, si pues, ya se puede tomar chocolate en el carrerample, sí, por cierto... Sí, yo todavía no he ido, pero tengo que tenemos que no, <ríe> Había un matrimonio con un carrito de un niño, con lo cual ya no había paso, porque estaba el carrito ahí ah. puesto, el matrimonio tal, hablando con la gente que estaba sentada, ya no había paso, con lo cual, bueno, pues esperamos un... Y luego pasamos. Entonces llegamos a una plaza que hay enfrente, que se llama la antigua estación de autobuses. Sí, la sede de Santa Cruz. La sede de Santa Cruz. <¿Cómo> <ríe> miro Santa y le digo, sí. pero... Eh, ¿Eso no era una plaza pública? Ah, era una plaza pública. ya eh, Está han, llena de terrazas. Te digo, Gloria, han quitado hasta los bancos para los pobres. que mm. No, no, tú mira bien que los bancos están. Y efectivamente, claro. <ríe> vi un banco. Ah, están, están. Sí, Pero sí antiguamente que están. eso era una plaza pública. Que tenía hasta sistema de desagüe. Que tenía florecitas, que tenía de todo. Que además lo hizo Gaspar Jaén. Nadie ajeno al PSOE, por cierto. Mm. Eh, eso bueno, pero sigue estando las rosas y la fuente, ¿no? ¿No viste rosales? Sí, la plaza pública ya no existe. Vale. No, está llena de... Una plaza, No, y la no, plaza pública... Público ahí, público ahí. Una pública, <risa> y por cierto, la puerta del hotel, ese famoso de Las Clarisas, estaría también ocupada por o la ver. silla de los bares, porque es esa que calle sea, está sí. también cerrada. Bueno, ver, pero no hay pasando. mal que por bien no venga Antes estaba ocupada por los skaters Y era insoportable el ruido que hacían los skaters Ahora, Ahora mejorado los los el, el ruido los los los <risas> Ahora los decimales lo hemos mejorado ¿no? Bueno, bueno, bueno cierran pronto, ¿no? Todavía cierran pronto Tenemos las restricciones, no? la desescalada Te, te vuelvo, a, re, te vuelvo a, re, a a traer otra vez a la memoria Los problemas que tienen los vecinos de la calle Albéniz eh, Eh, sí, maestro Albeni. Lo de los soportales, los tuvieron que denunciar en el estado de denuncias tras denuncias tras denuncias. Por cierto, ningún ayuntamiento ha hecho nada por solucionar las denuncias en contra que tiene el ayuntamiento. Es curioso, yo no entiendo. Esto ¿Por es qué no soluciono este esto de los ruidos. Porque una familia que tiene niños pequeños se tiene que ir a vivir a otro lado porque los niños no pueden dormir por la bronca mm. hasta las 5 de la mañana. Sí. Ahora, esto del COVID en eh, la saturación de las zonas saturadas por ruidos, la contaminación acústica se ha suprimido, ¿eh? Con esto del toque de queda claro, con el horario oh, oh, de God, las 12 oh, no, no, obligado. Eh, pero bueno, volveremos. se descansa, se descansa, pero ¿volveremos? la cuestión es, ¿volveremos? Yo creo a, que los va a pasar un infierno los vecinos que viven claro, en el centro de la ciudad. El problema es que con, con combinar y, con, y, y, y ver de qué manera podemos convivir. Tanto el ocio como las personas que en un momento dado quieren vivir y descansar allí y tener una vida más o menos razonable. Que, Yo creo que hay que buscar soluciones. Podríamos buscar, un equilibrio, podríamos buscar un equilibrio, por ejemplo, lo que diga la ley. te digo usted Usted no puede tener música a tantos decibelios cinco pisos más arriba. O sea, no puede ser. Entonces, vamos a ver, vamos a arreglarlo. Mm. A mí me parece muy bien que usted tenga un negocio. Pero diga es que los demás quieren... Vivir. Tiene que adicionarlo a, Entonces, a <risa> la legalidad vigente no, no. en este momento. Bueno, son las 10 en punto de la mañana. Eh, estamos eh, ya eh, en directo a través de la señal de Teleel. Damos la bienvenida a los teleoyentes, eh, porque la Glorita comenzó a las 9 y lo hicimos con esta tertulia. Tenemos al periodista Sacramento Alvear y a Juan Antonio Marín hablando del inicio del curso político. Hemos analizado el discurso del alcalde, las intenciones con las que ha comenzado este curso político, el penúltimo de su mandato municipal y hay asuntos que todavía siguen enquistados y no sabemos si las expectativas puestas Eh, se van a cumplir o no, si por, van a llegar o no a cierto, todos los objetivos planteados y las hablando, prioridades. Hablando de inicios de curso, ¿cómo es posible que un día es... antes del inicio del curso a los de Laus y a mars se los cambie de colegio porque, eh, a ver, ¿no ha habido ninguna forma de preparar todo eso a lo largo de todo el verano? ¿No sí. quedaba nadie en el ayuntamiento en educación? Sí. Es raro. Eh... ¿Pero qué ha pasado? Eh, bueno, tenemos... Habrá que preguntárselo a la educación, ¿no? <risa> <risa> Habrá que preguntárselo a educación. Le preguntamos no, no, no. al portavoz del equipo de gobierno, dijo que eso la dirección territorial. No te que... digo, otro, ya <risa> estamos <¿sabes>? con Alicante. <risa> Porque, es, eh, claro, es lamentable que con un plan edificado con millones de euros con en... para precisamente crear nuevas infraestructuras, ampliar las existentes y mejorar, tengamos a un día del inicio del curso escolar que cerrar un colegio en Elche, por grietas sí. que han aparecido. Esto no aparece de un día para otro. Esa Correcto. grieta estaba. O sea, y los inspectores, pero la gente él... del ayuntamiento, eso no eso no se revisa. La gente del ayuntamiento eh... dice que la dirección torre general parece que no ha avisado con tiempo. Y... Eran ellos bueno, los que ya, tenían yo, el estudio yo, yo, yo de sí, si esa grieta... Yo, yo, sí que, yo sí que he visto a los concejales y al señor alcalde decir que se han pintado unas, unas paredes de los colegios y que se ha hecho no sé sí, qué y que han hecho no sé cuánto. Sí, y han ido. ¿Todo menos en el ausiasmar? Sí, claro, hay cosas que son absolutamente incomprensibles. Pero a ver, ¿no os habéis dado cuenta hasta el día antes de empezar el colegio? Claro. Es una complicación también para los padres. Analizar y observar la ciudad yo creo que sería básico. Pues claro. Lo, lo hemos ido diciendo ante todo el programa, desde el principio, hacer un observatorio de la ciudad donde recojamos todas estas situaciones, desde las más pequeñas, las más triviales, las del día a día, la margen. Pero es que tenemos muchas generales, ¿eh? No claro, solo las es que pequeñas, pero tenemos hemos mucho, hemos acumulado demasiado. El futuro, el futuro es lo que hemos vivido Yo, yo el, me doy cuenta pasado. ya, pero yo me doy cuenta de ello en las tertulias, con vosotros, con los periodistas, hay temas que se nos quedan se en quedan el tintero, están Así ahí. Que, eh, y cómo lo que... solucionamos? Tendríamos que empezar hoy. Lo que no podemos es estar lamentándonos constantemente de lo que se tenía que haber hecho y no se hizo. Sino que a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Tú sabes cuántas veces he utilizado el verbo lamentar o el verbo anunciar? <risa> eh, muchísimo. Yo creo que lo define. Eh. El lamento <risa> y en los anuncios definen esta acción de gobierno. Bueno, pues esperemos que se cumpla lo que el alcalde ha dicho en sí. el inicio del curso. Que va a ser eh, el año de las realidades tangibles. A ver si podemos tocar algo <risa> de lo que hacen. Ojalá, sacramento ojalá. Bueno, han cuantificado en 100 millones de euros los proyectos que ya están en marcha, y sí que los estamos viendo, al menos vamos a acabar en positivo. En Elche se vive se vive bien, ¿eh? no es tan, tan malo como lo pintan. No, no, en Elche se vive bien, pero podríamos vivir mejor, sin duda alguna. Entonces, bueno, ¿por qué no? Porque claro, no hacerlo, bueno, eh, no hemos hablado de los robos en el Campbell, en la inseguridad bueno, De ello bien. hablaremos esta noche en el análisis, que lo tenemos, el programa Y mañana... Claro, no, esta noche no, es el mañana, jueves, el jueves, mañana, el jueves Cuando hablas de Che, ¿qué te refieres? ¿Al casco urbano, a los barrios, a las pedanías? No es me que no tientes, sé, no me... me tientes que quería terminar en positivo Vale, vale, vale, si era una pregunta simple No, me encanta <risa> las pedanías, pobre la movilidad sostenible en las pedanías. ¿Será sostenible ir a Perleta en el autobús actual? O Las la Vallas. O... o Valverde. Valverde. En fin, hay Veremos cuándo se resuelve el transporte ojalá, a las pedanías. Ojalá. Eh, Juan Antonio, Sacramento. Gracias por participar y volveremos en unos 15 días o cuando podáis. Yo cuando sé que quieras. Juan Antonio tiene la agenda apretada <ríe> para <ríe> trabajo, seguir trabajo. hablando de este inicio del curso. Vamos a ver, vamos a seguir observando, como dice Juan Antonio, nuestra ciudad. Y sobre todo a nuestros representantes políticos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Ros. En fin. Tele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 El no es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente mentiste serenamente y el telón cayó por eso teatro lo tuyo es puro teatro falsedad bien ensayada estudiado simulado fue tu mejor actuación ...destrozar mi corazón... ...y hoy que me lloras de pera... ...recuerdo tu simulacro... ...perdona que no te crea... ...me parece que es teatro... ...y acuérdate que según tu punto de vista... ...yo soy la más... lo tuyo es puro teatro parecerá bien ensayada estudiado simular fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras des tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro perdona que no te crea No tuyo es puro teatro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 7, 9, 15, 13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana... ...y nuestro programa La Glorieta continúa... ...lo hacemos como lo hemos anunciado... ...con la siguiente entrevista... ...vamos a hablar de la Asociación de Informadores de Elche... ...porque acaba de convocar el premio Vicente Verdú... ...de Periodismo e Innovación, dotado con 6.000 euros... ...gracias al apoyo económico del Ayuntamiento... ...que se ha implicado en esta iniciativa... ...para seguir recordando... ...pues a uno de los periodistas, escritores... ...y pintores ilícitanos más destacados... ...Vicente Berbú... ...quien falleció en 2018... ...y que sigue recibiendo homenajes... ...por parte de su ciudad natal... ...con el nombramiento de a título póstumo... ...como hijo predilecto de la ciudad... ...o dando nombre al nuevo instituto... ...que se está construyendo en el plan en el sector quinto. La Asociación de Informadores de Elche, por tanto, se ha sumado a estos homenajes... ...con esta convocatoria de este Premio de Periodismo e Innovación... ...que sin duda, por su cuantía, 6.000 euros, nace con expectativas de éxito. Pues bien, para hablar del premio tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación... Genoveva Martín, muy buenos días, Geno. Muy buenos, muy buenos días. Te echamos de menos en las tertulias eh, de los periodistas, pero como presidenta de la Asociación de Informadores sé que tu trabajo también es intenso, eh, así que, eh, Geno, este premio de periodismo y de innovación, ¿por qué? ¿Por qué? Pues hay varias razones, muchas algunas de ellas ya las has dicho tú, y... ...y hay algunas más... ...vamos a ver... Eh, ...cuando fallece Vicente Verdú... Eh, ...pues eh, desde la asociación... Eh, ...Vicente es, eh, eh, siempre ha tenido muchísimo contacto con el Che... ...y muchísimo contacto con el periodismo... ...y visitando también... ...hay compañeros... ...que han estado muy unido a él, etcétera... ...cuando fallece... Eh, ...nos parece... ...que eh, Vicente Verdú tiene... ...dos dimensiones importantes... ...por una parte es ilicitano por los cuatro costados... ...porque eh, este hombre ha vivido prácticamente toda su vida fuera ...pero, porque ha vivido mayoritariamente en Madrid... ...pero ha estado viajando por todo el mundo... ...pero es un hombre <coughs> que tenía como referente siempre Elche... ...¿vale?... Eh, ...por ejemplo yo el otro día lo estaba, los comentaba en la rueda de prensa, cuando lo nombró el ayuntamiento, hijo predilecto, que vino su queridísimo amigo Juan Cruz, periodista del país también, a hacer la laudatio, él lo decía claramente, y si me permite voy a leer la frase, dice, nunca se fue de Elche, ni cuando se fue a China, para contarla, antes de que China fuera lo que él adivinó, es decir, una potencia iluminada por la perversión del capitalismo, ni cuando se fue a Estados Unidos, ni cuando se fue a Madrid, o siquiera a Santa Pola, que está tan cerca, Vicente Verdú dejó de estar en elche vale Entonces, esta fidelidad a su tierra, que quiere decir muchas cosas, entre otras cosas que pone en valor el Mediterráneo, Eh, ...y lo que es ELSE, ¿vale? Esta fidelidad unida es que eh, a que Verdú fue un innovador en el periodismo, fue un innovador hace más de 40 años... ...lo lo que hacía Verdú eh, era una mini revolución, eh, todos, bueno, todos, tú eres más joven, pero todos hemos leído lo que escribía en el país en aquel, en aquella época como siempre ha estado de un lado para otro, eh estado Howard a estar en varios sitios viendo cuáles eran las últimas tendencias del periodismo, etcétera. Y además lo ha trabajado él. Quiero decir, eran dos razones absolutamente prioritarias para que desde Elche humildamente humildemente nuestra asociación propusiera al ayuntamiento ...que además de hijo predilecto y además de ponerle el nombre... ...a un, a un instituto de defenanza media... ...pues eh, se instituyera un premio, ¿vale? Eh, también quería precisar que eh, tanto su designación... ...como hijo predilecto, como lo del instituto... Eh, ...pues en la asociación estuvo ahí... ...y por ejemplo lo del instituto lo propuso... ...la asociación de informadores de él... quiero decir, creo que muchas veces no damos la importancia que debemos a figuras de la letra, de la ciencia, etcétera, que han nacido aquí, que han estado presente aquí, que han llevado el nombre de Elche a muchos sitios y que además son de un gran valor literario, científico, etcétera. Creo que ya ya está bien. Pues eh, el dotar el premio de periodismo e innovación con 6000 € Vicente Verdugo, eh, esto significa, a Genoveva, que queréis queréis eh, eh, precisamente que el espíritu de este escritor pues no decaiga, porque 6000 euros es una cuantía que hace muy atractivo este premio esta convocatoria. Efectivamente, efectivamente 6000 euros creo que es uno de los premios de periodismo mejor dotado de España, ¿eh? Cuidado. Y luego pues también le da una proyección internacional porque puede concurrir pues eh, gente Eh, que no vive en España, pero de nacionalidad eh, eh, española o que, que cuya cuyo trabajo tenga domicilio social en España, ¿no? Quiero decir, mayoritariamente es un premio a nivel nacional, pero no se descarta eh, su ampliación, ¿vale? Eh 6000 euros es mucha pasta, es mucha pasta y por supuesto eh, el, el ayuntamiento, el convenio que hemos firmado, es un convenio de renovación cada año, durante al menos cuatro, eh, siempre y cuando no se denuncie por ninguna de las partes, ¿vale? Quiero quiero insistir en una cosa, eh, cuando nosotros proponemos eso en 2019, hablamos con la concejal de Cultura, Patricia Macías, que como todo el mundo sabe, es también periodista, y Patricia Macías entusiasma eh, con el tema, ¿vale? Eh, es que decir lo que es del César es del César. ...hay que Hay que decirlo... ...y Patricia ha trabajado mucho por este premio... ...cuando estábamos a punto, a punto de sacarlo... ...llega la pandemia... ...y nos paraliza a todo... ...y decidimos además que seis mil euros era mucho dinero... ...en un momento de carencia absoluta... Eh, ...para mucha gente... ...que no podía ni siquiera comer... ...y decidimos aplazarlo... ...hablamos con la concejal, se lo decimos... ...y le dijimos, por favor, todo ese dinero destinarlo... ...a darle comer a la gente que no puede... ...evidentemente seis mil euros es una gota de agua... ...pero toda piedra se pared, ¿no?... ...y el, el ayuntamiento se comprometió... Eh, ...que en cuanto se pudiera... A ...volver a dotar esos eh, los presupuestos, el premio... ...y así ha ocurrido, con lo cual estamos muy agradecidos... Eh, ...ahora este premio, hay que continuar trabajándolo mucho... Porque hay que mantener lo que pretendemos es mantener un nivel alto y sobre todo en un momento en que el periodismo está en plena mudanza en que el periodismo de ahora no tiene nada que ver con el que se hacía hace 10 años ni tampoco el que se hará dentro de 5 es decir por eso queremos innovación uh -huh. innovación no, no quiere decir cualquier tontería no quiere decir contenido quiere decir um, eh um, Objetividad cuando Dentro de los límites del periodismo Quiere decir calidad mm. Calidad, nuevas ideas Y sobre todo que se implique Todas estas nuevas generaciones De periodistas Que están muy formados Pero que a lo mejor No están tan cerca del día a día Como podíamos estar nosotros Hace unos años no sí, Hay una mezcla ahí Que hay que trabajar muchísimo Y hay mucha gente que trabaja muy bien Y creo que se merecen que al menos se les dé un empujón pues eso es lo que iba a preguntarte Geno. No, ya no, sabemos no, no, no. ya sabemos lo que va a, lo que van a premiar eh, el jurado de estos premios eh, la innovación sí. de, en periodismo y qué, qué proyectos son los que se pueden presentar bien eh, pues se puede presentar ahora te, te lo digo pero palabra por palabra es decir eh, tiene que ser Bueno, primero las personas que se tienen que, eh, que se pueden presentar eso hay que subrayarlo son evidentemente personas vinculadas profesion profesionalmente al mundo del periodismo acreditado mediante carne o certificado de pertenencia a una asociación o colegio profesional o simplemente con el título de licenciado o grado en periodismo y audiovisual y que además aporten trabajo realizado vale Esto por una parte, los trabajos eh, deben haberse publicado, difundido o emitido en formato impreso o digital, es decir, audio, vídeo, multimedia, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, ¿vale? No te voy a leer las bases enteras, dónde, eh, porque ¿dónde es la están apoyadas podemos... en eh. la web de, de la asociación, ¿vale? informadores hay que la web de la Asociación de Informadores sí, de Ilche. Uh -huh. ¿Vale? Eh y y cuál, bueno. el plazo lo importante, el plazo ya sí, sabemos que el plazo es un plazo corto. Eh, se debe de enviar todos los trabajos por correo electrónico, ordinario mensajería hasta el 18 hasta las 18 horas del día 29 de octubre de 2021, uh -huh. a la dirección info arroba informador el c.com que es el email o asociación de informadores de elche calle porto 6 603 303 el salicante todo eso está en la web vale no obstante, estamos a disposición de cualquiera para aclarar Vosotros hace una semana o dos que presentasteis estas convocatorias, eh, uh -huh. ¿estáis teniendo eh, sí. participantes? Lo digo no no solo por la, publici la publicidad que podáis dar, sino ¿tenéis la colaboración de, la, de universidades como la Miguel Hernández, donde tiene sí. su grado de periodismo? Claro, eh, esto es que paralelamente al convenio de colaboración que firmamos con el ayuntamiento, hemos firmado un convenio ...con el Máster de Periodismo en Innovación de la UMH... ...¿vale?... ...que me parece importantísimo... ...de hecho el, el director de este Máster... Eh, ...Miguel Carvajal estuvo en la presentación... Eh, uh -huh. de, de, ...de esto... ...claro, eh, ¿qué, ¿qué hará el Máster en Innovación de Periodismo?... ...pues eh, ellos formarán por supuesto... ...parte del jurado... eh Ellos eh, se encargan de buscar destacados profesionales de los medios de comunicación a nivel nacional para que estén en el jurado. Ellos también recibirán al premiado eh, o a la premiada y se ocuparán de que esté bien atendido, etcétera, y además, seguramente eh, pues en torno a todo esto se harán pues charlas, conferencias, etcétera, entre ellos y eh, ofrecido por algunos de los profesionales que traerán vale estamos muy contentos de, de la implicación del máster en periodismo por, muy contento por la premura en que hemos tenido que convocar porque eh, aunque os parezca aunque pueda parecer sencilla eh, uh -huh. montar una cosa de esta pues siempre se te echa el, el tiempo encima ¿no? y obviamente teníamos nosotros que como ...convocar eh, porque eh, a finales de noviembre eh, es cuando los presupuestos acaban... ...que hay que librar el dinero por parte del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces el nuestro contacto con la con la, UAM, la UMH lo hemos eh, primero hecho con el máster... ...porque era mucho más sencillo desde el punto de vista administrativo... ...y porque además es importante... Y en las próximas ediciones ya firmaremos un convenio mucho más amplio, ya directamente con la eh, UMH. Pues, eh, a solo me queda preguntarte, bueno, varios asuntos. Eh, ¿Lo tenéis todo? Eh, ¿Lo habéis puesto en marcha? ¿El tiempo corre? ¿Y sí. cuándo se da la entrega de, de los premios y cómo se hará? bueno esto está todavía por determinar eh, lo, lo más importante era tener al ganador a la ganadora o al grupo de periodistas que lo que haya hecho el trabajo antes de finales de noviembre porque el ayuntamiento mm. es el que paga y paga directamente vale quiere decir si se pasa la fecha ya tenemos problemas yeah. con lo cual esto está cubierto posteriormente pues posiblemente se haga la entrega en diciembre ya veremos ¿Cómo, cuándo y dónde? En ello estamos. Y estáis, eh, en ello estamos. Está, estáis creando historia, la Asociación de Informadores, y llevamos dos años por la pandemia que no se ha hecho gala de la entrega de los galardones no. de Atildor, y la asociación tiene un aniversario redondo, el 50 aniversario. Dicen ahora. ¿Podremos desquitarnos esa espinita en 2021, en diciembre de 2021?, Hombre, ofreciendo sí. también esto este primer premio de periodismo Por, no de no esto está claro la entrega mm, queremos que se haga en 2021 ¿eh? porque es el 50 aniversario de la asociación y creemos que es un, una manera preciosa de celebrarlo también te digo que estamos ya trabajando en la gala que posiblemente de entrega de los galardones que posiblemente no no posiblemente no será el 10 de noviembre ¿Eh? Uh -huh. estamos en ellos tú ten en cuenta que tenemos que entregar los galardones del 2020 y del 2021 claro. vale. con lo cual son muchos premios sí. ¿Eh? so sobre todo si tenemos en cuenta que en el 2021 uno de los premios está dividido en tres que son pues los hospitales etcétera tenemos tres eh uh -huh. tenemos el de vinalopó el general y el imet uh -huh. ...entonces tenemos ahí... ...la GAR estamos trabajando... ¿no? ...para que no sea larga... ...sea sea bonita... Eh, ...marque nuestro 50 aniversario... Y, ...y nos desquipemos... ...como tú decías... ...de esta sequía que hemos tenido... ...durante casi dos años... ...pues toda la suerte del mundo Genoveva... ...y sobre todo... ...enhorabuena por el trabajo... ...de la Asociación de Informadores... ...felicidades por ese 50 aniversario... ...y una gran idea el de eh, crear este premio de innovación y periodismo Vicente Verdú. Y además también eh, es un orgullo pertenecer a una asociación con eh, ese carácter tan solidario como el de realizar el sacrificio de no entregar esos 6.000 euros del premio en 2020 y eh, entregarlos a las personas más necesitadas. Muchísimas gracias, Geno por hablar a ti. y por continuar al frente de la asociación. Espero que por muchos años más. Bueno, bueno, eso habrá que hablarlo. <ríe> no la deja No la dejamos que se vaya como presidenta. Gracias, Geno. Un abrazo. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Elx torna a celebrar la setmana de la Mobilitat. Marches en bicicleta i de senderisme, tallers de ciclisme urbà i mecànica de la bicicleta i un pàrquing day més especial que mai. Apuntat a les activitats en 3B i sigues part d'aquesta transformació urbana. Regidoria de Mobilitat Sostenible, Elx 2030. Ajuntament d'Elx.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 con Rosmar Alonso. Faltan dos minutos para llegar a las diez media de la mañana. Nosotros, eh, antes de la ronda de noticias, de iniciarla, vamos a seguir disfrutando pues de la música que tenemos preparada y vamos a escuchar un tema que ya cantaba Violeta Parra, Mercedes Sosa, pero que lo vamos a escuchar pues eh, a través de la banda Santa Cecilia, la patrona de los músicos es Santa Cecilia, pues así que no es extraño que esta banda mexicana haya cogido el nombre de la patrona para emprender su carrera musical y además con éxito. La banda Santa Cecilia está formada por músicos mexicanos y californianos para mezclar con muchos pues estilos con mucho ritmo y muchos estilos desde la bossa nova, pasando por el rock, el blues los boleros, el mariachi hasta llegar incluso al jazz aquí los presentamos con ese tema, volver a los 17 años con el grupo caña dulce, caña brava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 retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi ni con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos va se dé, ni el más ancho pensamiento todo lo cambia el momento con mago donde mañana y el sol de su Tele-Elch Radio Marca Este jueves vuelven los debates a Tele-Elch todas las opiniones, todos los puntos de vista, un programa sobre los temas que más te interesan presentado por Daniel González El análisis, este jueves a las 10 cuarto, nueva temporada en tele -Elch. No esperes a que ocurra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 La Glorieta, con Rosmar y Pasan cinco minutos de las diez y media de la mañana. Hemos retrasado algo la, el inicio de la ronda de noticias pues para dar tiempo a nuestros compañeros eh, a recoger alguna que otra noticia en el día de hoy. Hoy miércoles tenemos el foco puesto en el centro de congresos con el Conseller de Política Territorial. Y aquí en el estudio no tenemos hoy a Marga García porque está en el centro de congresos, pero sí a Salvador Campello Muy buenos días, salva Buenos días, estamos muy pendientes de lo que nos cuenta Marga García, que está, como dices, en el centro de congresos con el conseller Arcadi España, con esa presentación, ese plan de movilidad sostenible. Eh, recordemos que hace tan solo una semana la ministra del mismo ramo venía a Elche y se subía en un autobús híbrido y llegaba a afirmar que Elche es un ejemplo en cuanto a movilidad sostenible, por por un lado haber cambiado esos... Eh, coches de línea, esos autobuses uh -huh. por autobuses híbridos y por la implementación de los carriles bici que se están poniendo me en el centro de la ciudad. Me encanta la palabra que has utilizado para definir a los autobuses urbanos. Eso lo decía mi madre, es coches de línea. Mi abuela, mi abuela lo decía. <risa> sí, creo, creo que sí, eso los, se decía hace tiempo. Los coches de línea porque siempre van en la misma, haciendo la misma línea. <risa> es eh, precioso los autobuses. Me encanta, ver, me nosotros, ha recordado mi infancia a Nosotros salva. somos aquí teleenses, radios. ¿sí? sí, somos Somos ilícitanos, nos pueden ver por la calle, nos pueden si vienen a la Básica Santa María estamos aquí al lado. Somos gente de Elche haciendo radio para gente de Elche contándole cosas de Elche y utilizamos pues... Las palabras de mosatros, eh. pues eso, el, el decir coche de línea, ¿no?, para decir autobús. Me encanta. Bien, pues eh, sí, se han, se han cambiado esos coches de línea y ahora son híbridos. Contaminan menos, tanto atmosféricamente como acústicamente. Lo importante va a ser saber exactamente en ese plan de movilidad de la comunidad valenciana en qué papel va sí. a jugar Elche, si lo ponen como ejemplo, si va a recibir una gran subvención para poder seguir mejorando esa accesibilidad y, sobre todo, qué va a pasar en ese punto de la transición, porque ahí es donde está si ...siempre el jaleo político, llamémoslo así... Uh -huh. ...porque todo el mundo tiene claro cuál es el futuro... ...pues los coches híbridos o eléctricos... ...cada vez más carriles bici zonas peatonales... Eh, ...grandes vías rápidas como puede ser la Ronda Sur... ...para comunicar puntos de la ciudad... ...pero hasta llegar a ese punto... ...de esas macrorotondas, de esas calles sin coches... ...en el centro de las ciudades y bicicletas... Eh, ...hay que saber desde dónde partimos... ...y es que los coches pasaban hasta hace ...por la corredora, pasan todavía por el puente de Canalejas... Y todavía los vemos pasar por calles tan estrechas como la calle eh, San Roque o la calle San Miquel en, en el Raval. Que sí, que hay plataformas únicas ahora en la calle San Miquel, delante del antiguo casino. Pero eh, es raro es ver que pasan coches a gran velocidad, aunque sea 30.5 por hora, por calles semipelatonales. Esa transición es lo complicado y es lo que esperemos que nos expliquen hoy. ¿Qué va a pasar? Y en medio de todo esto siempre surgirá la polémica de si es a costa de quitar coches plazas de aparcamiento. Recordemos que la última actuación prevista va a ser en Carrús, muy criticada por el Partido Popular. Y las críticas del Partido Popular no se quedan solo en la movilidad. En no llevamos los... ni dos semanas de curso <risas> político y ya tenemos bronca. y se ha sí. tensado la cuerda entre el Partido Popular y el Partido Socialista a costa de la situación actual personal de la concejal de mayores de Puri Vives. Eh, recuerden ustedes que ya en septiembre de 2020 el Partido Popular hizo público que la situación personal de Puri Vives eh, no era la mejor porque arrastraba deudas que le obligaban al Estado a embargarle parte de su sueldo privado público. Eso lo conocíamos desde septiembre. Lo que no sabíamos hasta ahora es que esas deudas se habían acumulado al punto que no les han podido reclamar todo todas las deudas. No se le puede reclamar más ahora mismo. No se le puede quitar más parte del sueldo de la que se le está quitando, con lo cual se le están eh, sumando los acreedores. Hablamos siempre de la parte personal, de la esfera privada de, de, de purificación vives. La diferencia es que el pasado mes de julio... Hubo una instancia por parte de Hacienda para no notificar algo a, a la concejal. No la encontraron y ha salido un edicto en ese BOE eh, diciéndolo públicamente porque no han podido notificar a, a la Edil. Esto ha sido utilizado por el Partido Popular para volver a explicar, a exponer. Que esta persona, que está concejal, que gestiona el dinero público de todos, tiene problemas económicos en su vida privada, que tiene embargado el sueldo y además han calificado de huida de la justicia lo que ha hecho por no haber sido localizable durante el pasado mes de julio. Rápidamente contestado desde el Partido Socialista asegurando que esta situación ya se conoce, ya se sabía desde septiembre, que se hizo público, que todos los meses en el pleno en la comisión de pleno se da cuenta de que el sueldo de Puri Vives está embargado y aseguran, eh, no dejan muy claro qué es lo que pasó en el mes de julio, pero que no ha huido de la justicia, que está localizable, que ha hecho ruedas de prensa desde entonces, que se ha presentado a los plenos, entre ellos el mes de julio o el, el pasado viernes y que eh, tiene su despacho abierto en alcaldía, con lo cual dejan la puerta abierta a que no ha huido de la justicia. No sabemos la explicación de por qué no fue localizable ese día, pero en cualquier caso sí que reprochan al PP esa actitud de haber utilizado algo de la vida privada de esta persona, de, de la concejal, para mm, uso mal, para hacer un uso partidista y, y eh, la opinión pública, uh -huh. porque eh, lo, importante era, lo importante de la declaración de José Navarro, que fue quien lo denunció, uh -huh. Era constantemente el tono que utilizaba de, confiarán los ilícitanos en su dinero público, el dinero de todos, en manos de una persona que tiene problemas en su vida privada. no Y la crítica muy dura también, llegó a decir algo así como que la concejal estaba en política para pagar sus deudas, claro no para gestionar. Y que estaba incapacitada y le pedía también explicaciones a cárcel. Sí, así están las cosas entre el Partido Popular y PSOE, que siempre, siempre se tensan Bueno, yo creo que ya están rotas las relaciones. Eh, un capítulo más, eh, al que ha respondido el Grupo Socialista. El, los socialistas han respondido que es un asunto privado, eh, como decimos, que nada, tiene que ver, y que incluso las deudas es algo que, que ella misma no son sus deudas, sino que ella avaló a ciertas hipotecas. Sí, porque explicado la situación sí. de la concejal exactamente no ha cambiado desde septiembre de 2020 uh -huh. cuando lo explicamos eh, y es que la concejal avaló a una tercera persona, esa tercera persona no ha podido hacer frente a eh, las a, deudas que son deuda 300.000 € con Hacienda ahora. Y entonces o sea, con, eh, se ha la Hacienda va no sobre la persona, sino sobre la balista, que en este caso es la, la concejal de mayores purificación purificaciones. Pues bien, un capítulo más en este inicio del curso político. Hoy tenemos al conseller de Política Territorial, hablaremos del plan metropolitano de movilidad, importantísimo. Se tendrá que hablar de los aparcamientos, qué hacer con los aparcamientos que se suprimen en favor de una ciudad más amable o sostenible con Exacto. el medio ambiente. ¿Y eh, qué más previsiones tenemos para esta jornada de miércoles? Pues precisamente Palo el presidente del Partido Popular, eh, ha convocado una ronda de prensa. Supongo y... que volverá a lo mejor a criticar la respuesta del grupo socialista. No lo sabemos porque lo ha convocado en el arco del ayuntamiento en lugar ah. del eh, en el despacho, con lo cual no va a enseñar documentación, simplemente uh -huh. va a hacer algún tipo de valoración. Además, el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, va a informar sobre las subvenciones de la Diputación para Servicios Sociales y el alcalde y la concejal de Cooperación van a reunirse con la coordinadora valenciana de ONG. Y, por supuesto, estamos también pendientes porque a las 12 del mediodía se ha convocado un minuto de silencio eh, entre las puertas del ayuntamiento por el último crimen machista ocurrido en Villa Joyosa, donde, recordemos, un hombre habría matado presumiblemente a su mujer y después habría suicidado. Terrible, terrible la violencia de género a esos tres hijos que esperaron la llegada de su madre, que nunca lo hizo en el colegio. Pues, eh, Salva, todo esto a la una nos lo cuenta Marga García. Y esta noche a las nueve y media en Telenit también estará Marga García, porque... Uh -huh. eh, Estaremos eh, también pendientes porque dentro de ese Telenit conectaremos ¿Dale? con el despacho de alcaldía porque allí tendremos la oportunidad de hablar con Carlos González, con el alcalde de Elche, para hacer una valoración de este inicio de curso político, asentar las bases de qué es lo que se va a hacer durante estos próximos meses que, por supuesto, van a desembocar en saber quién será el candidato a la alcaldía por el partido. Pero hay mucho, mucha tela que cortar, como el auditorio, como esos carriles bici, como la situación... ...de la concejal Puri Vives, también las críticas recibidas a la concejal de Cultura... ...el regreso, el retorno de la dama y en fin, todas las inversiones que han dicho que van a... Uh -huh. eh, ...se emite esa entrevista esta misma noche... ...dentro de, del dentro Pelenid. del Telenit y mañana la emitiremos aquí, en Tele también, en el programa La Glorita... ...ya que no tenemos prevista la entrevista con el alcalde del inicio del curso político... Eh, resumiremos esa entrevista que se emitirá esta noche dentro del Telenit. Perfecto. ¿Y qué vas a realizar tú, Salva? Pues muchísimas gracias. Nos vemos a las 9 y media dentro del Telenit o yo desde Alcaldía. Gracias. Nosotros continuamos ahora y lo hacemos eh, pues eh, cambiando la sintonía. Nos vamos a la deportiva para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. ilusiones la palabra que reina en el ambiente y en todo el entorno blanco y verde tras la importante victoria, la primera de esta temporada cosechada por el equipo de Fran Escrivá el pasado eh, lunes en Getafe. Una victoria que le coloca décimo en la clasificación con un margen ya de cuatro puntos sobre puestos de descenso en una jornada en la que todos los rivales directos del Elche a priori han perdido, eh, a priori los rivales, el Cádiz, Granada, Español, Celta, el propio Getafe, Osasuna, todos ellos ahora mismo por debajo del conjunto iricitano y un Elche que, bueno, lleva cinco puntos y que eh, afronta con mayor confianza tras esta victoria el partido del próximo sábado contra el Levante con un protagonista, Lucas Pérez, que prácticamente el primer balón que tocó fue para adentro con un gran movimiento, el desmarque tras el gran pase de Mojica, el recorte al defensa y la definición magnífica para conseguir su primer gol como Franji y darle tres puntos al Elche en esta primera victoria de la temporada. Lucas Pérez. Simplemente lo único que hago es trabajar y, y mejorar cada día Que para mí es un año muy ilusionante Una una etapa nueva aquí en, en Elche Y con grandes futbolistas eh, Que por fin hemos trabajado durante este parón también muy bien Han, han llegado compañeros nuevos eh, a la plantilla eh, Yo el primero también Entonces bueno necesitamos un poco de, de adaptación A saber los conocimientos que nos da el míster Pero esto evidentemente nos refuerza mucho a todos para, para afrontar los siguientes partidos Y es que hay un dato significativo En el banquillo del Coliseum Alfonso Pérez estaban jugadores Que la temporada pasada Fueron claves como Edgar Badía, peremilla Iván Marcone, Antonio Barragán, josan lo que demuestra que la competencia y la calidad se han elevado con la llegada de los nuevos futbolistas y hay algunos como Pastore que todavía están llamados a ser importantes y que todavía no han debutado. El equipo ya a partir de esta tarde perfila ya el próximo encuentro. El Elche va a disputar en ocho días tres partidos uno en el Martínez Valero este sábado a las 6 y media contra el Levante y dos a domicilio la próxima semana, el miércoles por la noche en Villarreal y el domingo por la tarde en San Sebastián contra la Real Sociedad. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y La Baquería del Camp de Elch. Bueno, buen día. La borrasca atlántica se está desplazando ligeramente hacia el este. Las precipitaciones de momento se están registrando frente a nuestras costas. Mar adentro continúa una relativa inestabilidad atmosférica. Apertura de algunos claros, pero abundante nubosidad, sobre todo en la franja litoral. En lo que resta de mañana no descartamos algún chaparrón, sobre todo en el litoral. Viento en calma. Por la tarde apertura de más claros. Se podría registrar alguna precipitación muy puntual de escasa entidad y las temperaturas previstas para hoy aquí en la ciudad van a rondar los 30-31 grados en buena parte del territorio rozaremos los 31-32 grados. A partir de mañana viernes eh, mayor estabilidad atmosférica, mañana ya tendremos grandes claros, algunos intervalos de nubosidad, viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada eh, bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 22 grados. Sábado mayor aporte de nubosidad nos cruza una pequeña vaguada de aire frío en altura no esperamos precipitaciones el domingo con una dorsal anticiclónica predominio cielos despejados para el fin de semana temperaturas que no van a superar los 29 grados mínimas que no van a bajar de los 21-22 grados no nos vamos a librar de las noches tropicales y la sensación térmica de bochorno durante el día 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novela 9, Elche.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 Queda ya poco tiempo, 7 minutos para las 11 en Punto de la Mañana y nosotros vamos a seguir con más música con el Despiértame de Andrés Suárez. El brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras, ahora entiendo las maneras de tu educación torcida. La condena de afirmarte en tus mentiras Deja de culpar a trenes Que no pasan por tu vía No será que no se pierden Se retiran Nunca fuiste la persona De tu vida, de la mía No te he visto sonreír Ni a la caricia Si vuelvo a verte que sea en una foto en blanco y negro Como eras tú por dentro Si me arrepiento de haberte echado lejos Despiértame Si escuchas esto Le dices al de al lado Que la belleza le está guardando fuera Si solo resta el más De tu pasado Despiértame Despiértame Ya se fue, bendita sea el amor propio de menos. Ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan. Cuidado con presentadoras que ya no presentan. Cuidado, he conocido tu pasado. Ay, del futuro que te llega. Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras. No será que no se alejan.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 si escuchas esto le dices al al lado que la velleta le está guardando fuera si solo resta el más de tu pasado. Despiértame si vuelvo a verte que sea en una foto en canto y negro como eras tu por dentro si me arrepiento de haberte echado lejos. Despiértame si escuchas esto le dices al al lado que la velleta le está guardando fuera si solo importa hablar de tu pasado.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 información en mudanzasguerrero.net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 Hemos llegado al final del programa La Glorieta, son las 11 y Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con la música de los Beatles.